Ya estamos en contacto con Pablo Marek ¿Qué tal Pablo? Buenos días Hola, buenos días, buenos días para todos eh, Pablo, contale un poquito a la audiencia Qué es lo que estuvo pasando alrededor de esta planificación estratégica Para pymes y comercios eh, que, en, en la que ha sido protagonista Y de la que bueno queríamos poner al tanto a, a nuestros oyentes y, a, y oyentas Bien, eh, nosotros desde la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas ...tenemos una nueva carrera desde el año 2016... ...que es la licenciatura en administración... ...con orientación en emprendedurismo... ...esta carrera ya al día de hoy está implementada 100%, ...ya tiene estudiantes cursando la licenciatura... Y las materias que se fueron creando, se fueron este, creando a, a través de concursos nacionales, donde algunas materias, eh, los concursos los ganaron docentes pampeanos, profesionales del medio o docentes pampeanos, y otras materias eh, son docentes de afuera que vienen a, a dar las clases. Eh, en esta política de la facultad, de, de además de, de trabajar hacia los estudiantes, hacer extensión hacia la comunidad, eh, siempre tenemos cursos que se ofrecen a distintos sectores, en este caso hay una materia que se llama planificación estratégica, cuyo docente es eh, un consultor de Buenos Aires, un docente de la UBA, eh, que es autor de libros, muy reconocido, tiene una consultora también este, muy importante enfocada en pymes y este, organizamos un curso destinado a nuestras pequeñas y medianas empresas y comercios, eh, por eso nos, nos contactamos con la Cámara de Comercio de La Pampa, Que, que recibió la propuesta con, con mucho agrado y eh, difundimos en conjunto esta, esta convocatoria para, para iniciar el curso el día de ayer, que tuvo muchísima repercusión, hubo 55 inscriptos, todos, todos comercios en marcha con más de dos años de, de vida, eh, en la cual van a empezar a trabajar durante cuatro semanas eh, en un curso, una vez por semana, eh, repito, que, que ayer destacábamos en la apertura de lo importante de que valoren que el curso es gratuito, que está dado en la Universidad Nacional de La Pampa, que venimos de un conflicto este, muy extenso eh, con el gobierno nacional sobre el presupuesto, ¿no? Y digo, qué importante valorar que, que la universidad es una inversión, donde tenemos docentes que, que vienen de afuera, y esa capacidad este, que, que traemos de afuera la queremos este, contagiar y la queremos este, contribuir al resto, ¿no? Por Así... eso es que... Claro, gente puede dar un curso de este nivel. Claro, Pablo, pero además, este, dijiste 55 inscriptos. Digo, le recuerdo a la, a la audiencia también que Pablo Marek, eh, con quien estamos hablando, es coordinador de esta nueva licenciatura en administración con orientación en, en, en emprendedurismo. Pablo, 55 inscriptos, dijiste, son todos comerciantes y sí, dueños de socios pequeñas de, y medianas empresas. De la cámara, sí, socios de la Cámara, que se encargó de la difusión y que evidentemente muestra la necesidad que tienen esos dueños de pequeños negocios de trabajar estos temas en un contexto actual donde hay, donde hay una crisis económica, hay mucha baja en la venta y hace que esa preocupación Eh, los dueños de negocio otorguen tiempo y, y, y dedicación a capacitarse, nos parece fundamental, ¿no? Y, y qué mejor que desde el sector académico de la Universidad Nacional que se pueda cubrir esa necesidad. Entonces estamos muy contentos, el curso ayer en, en, fue el primer encuentro, pero este, ya mostraron muchísima satisfacción. Las temáticas son muy importantes para el día de hoy, de cómo, de cómo planificar tu negocio, cómo determinar Eh, en, en, qué, en qué sectores moverte, cómo planificar tus objetivos, cómo planificar tus recursos, no son hoy cuestiones muy importantes dado que eh, nadie se puede dar el lujo de tirar manteca al techo, se dice. Tal cual, tal Entonces, cual pero además Pablo hacia adentro y mejorar la estrategia de la empresa es fundamental además Pablo sobre la marcha digamos porque toda esta gente está laburando, que está están en, en la realidad digamos este funcionando eh, sobre la marcha ir incorporando lo que bueno que lo que se puede percibir como un progreso o como una mejor manera de organizar el, el negocio de cada uno este este esta esta digamos esta capacitación ¿Qué formato tiene? Cómo, ¿Cómo se da los cursos, las clases? ¿Cuántas horas es? Bueno, es un, es un formato taller, se llama, donde es toda aplicación práctica. Destacábamos ayer lo mismo. El, el, el perfil de docentes que tenemos en esta licenciatura, eh, además de estar en el sector académico, ser docentes son consultores, son profesionales que trabajan todos los días con empresas, con lo cual el, el grado de, de aplicabilidad y de, y de herramienta práctica que, que enseñan en estos cursos, Eh, son muy importantes. ¿no? Son, es importante que el pequeño emprendedor y el, y el pequeño empresario pueda llevar a su, a su negocio estas herramientas. De nada serviría dar las mejores herramientas que utilizan grandes empresas y que no puedan llevarlo a la práctica en su día a día. Entonces, esta modalidad de taller, donde se ve eh, muchos ejemplos, muchos casos, y además se aprenden herramientas para aplicar en el, en el día siguiente, Eh, es muy, muy importante. Eh, así que van a ser cuatro encuentros de tres horas. Eh, al final de la, de, de, este, de este taller este, vamos a hacer también una jornada de, de integración entre las empresas, porque siempre es bueno, además de la, del contenido que obtienen en una capacitación, que aprovechen el, el, los momentos y los espacios donde se juntan, Para, para intercambiar cosas. ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo empresario, es muy importante las relaciones y cómo eso también puede ayudarlos a mejorar cierta situación. ¿no? este curso apunta a mejorar la situación actual de estas empresas Muy bien, muy bien, definitivamente este y esperamos que eso también tenga un correlato con lo que bueno con lo que nos está compartiendo la realidad Pablo, porque la verdad es que sí, era, es un momento que para incluso para muchísimos comerciantes y muy lo hablaba bien. hace un rato afuera del aire con mis compañeros este no, no está exento nadie nadie realmente no, de no, la no. actividad económica eh, por lo menos en nuestra región, no hay nadie que esté exento, entras a todos los comercios que entras e inmediatamente eh, el, el partener, digamos, del otro lado del mostrador, ya te pone, se, se pone en evidencia que está mezclado completamente con la realidad y con lo alterado que está todo en el mundo de la economía en la Argentina. Pablo, ¿quiénes fueron protagonistas en este primer encuentro? Aparte de vos... No, no, el, el docente Claudio Pisi, que es el titular de la materia Planificación Estratégica de y Estudio de Mercado. Eh, los cuatro módulos van a estar, van a, estar a cargo de, de Claudio. Y, y bueno, este, en, la, en las asistentes hubo una variedad de, de rubros eh, muy interesantes, desde, desde gente que se dedica a los servicios hasta gente que, que es fabricante. Eh, así que este, este, gente que tiene cinco empleados y gente que tiene 20 empleados. ¿No? Entonces es, es, es muy interesante pero vos lo dijiste es, es un momento crítico para tomar este, como se si dice el toro por las astas estar más activo que nunca innovar, organizarse eh, mirar cada cosa que hacemos en, en la empresa porque no se puede dar el lujo de cometer errores ni, ni de, de, de no hacer acciones proactivas porque tienen que sobrevivir y tienen que salir adelante, así que bueno, esto es un granito de arena, ¿no? desde la Universidad Nacional de la Pampa y la facultad a, a apoyar nuestro empresariado, que es fundamental que, que salga adelante. Muy bien, muy bien. Eh, una una más, Pablo. Te pregunto específicamente sobre este capacitador, sobre eh, Claudio Pisi, que me decís, ¿cuál es, este, cuál, es son su, su, ¿cuál es su expertise, Pablo? Él es licenciado en Administración y máster en Administración de Empresas, es docente de la UBA y la Universidad de Palermo, Está, con, está en la facultad en nuestra carrera hace dos años y es autor de cinco libros. Su, su especialidad es el mundo PyME, el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Eh, así que, bueno, es, un, es un profesional que es sumamente claro y tiene mucha experiencia, tiene mucha experiencia, más de 30 años de experiencia profesional, eh, con lo cual, este, ayer decíamos, ¿no? Es, bueno, es un lujo y es, un, es, es, es grato poder ofrecer un curso de extensión gratuito a las empresas eh, con este nivel. Perfecto, perfecto. Realmente está, estás marcando bien este el nivel que le pretenden dar y que seguramente va a tener entonces esta gran capacitación que está ofreciendo gratuitamente, ¿no, Pablo, de la universidad? Sí, y vamos a lanzar ahora la semana del 24 de septiembre. Un cu otro curso este, similar pero orientado a emprendedores, a personas que están recién iniciando un proyecto, así que ya lo vamos a difundir también la semana que viene para que se anoten, va vamos a abrir las inscripciones. Este curso de Pymes ya, ya inició y ya están cerradas las inscripciones, eh, pero la semana que viene vamos a difundir el, el curso que es para emprendedores que va a empezar el 24 de septiembre y que también van a ser cuatro lunes. Este de Pymes es cuatro miércoles, el próximo va a ser cuatro lunes. Muy bien, seguramente también Radio Kermés va a estar ahí al pie del cañón para este, transmitirle a la audiencia nuestra pequeña y, y y tibia audiencia toda esta experiencia que quiere volcar la universidad en, la, en el seno de la comunidad. Muchísimas gracias Pablo. ¿eh? Muchísimas gracias a usted por, por difundir. Bueno, bueno no tenés por qué, es nuestra tarea. Ahí estábamos hablando con Pablo Marek, el coordinador de la nueva licenciatura en administración con orientación en emprendedurismo que nos contaba acerca de este programa de capacitación y de planificación estratégica para comerciantes y para propietarios y participantes de las pymes, eh, que está ofreciendo la universidad de modo gratuito y que tiene 55 inscriptos. La gente quiere salir adelante, la gente quiere laburar y laburar bien. No sé si lo del emprendedurismo eh, funciona o tiene un correlato eh, con la realidad que se vive, pero todos queremos estar bien formados para llevar adelante nuestras, nuestras actividades. Así que bueno, ahí tenés cosas de importancia que salen del mundo de las universidades y que tienen... Tienen mucho que ver con la vida diaria de cada uno. Radio Quironés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Quironés es, es, es la radio del pueblo. 106.1. Modo comunitario. Wow.